La mar en coche, el naufragio. ¿Familiares de Beatriz García? Sí, acá. Sí, acá, acá, acá estamos. ¿Qué sos de Soy Alex, el hijo. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Por qué nos llamaron? Bueno, mira, tenemos buenas noticias. Realmente es un milagro. Tu mamá despertó del coma. No, ¿cómo? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estas cosas a veces suceden. ¿Podemos pasar a verla? Sí, pero en unos minutos. Sí. Pero tienen que tener un par de cosas en cuenta. Ella aún no se puede mover. Por lo tanto deberá tener atención domiciliaria donde estará postrada hasta que recupere la motricidad. Uh -huh. Sí, ¿Y, ¿y qué más? Ella no va a sobrevivir a un segundo ataque cardíaco. Deben protegerla de cualquier excitación, disgusto, mala noticia, cualquier cosa que pueda alterarla emocionalmente. Lo digo en serio, su condición es grave. ¿Pero nada, nada, nada de nada? Nada un final de película triste. Ahora el mundo que ella necesita es con el que sueña donde vivir. Ahora pueden pasar a verla, pero recuerden, solo alegrías Gracias, doctor. Vamos. Dale, vamos. Hola, mami. Alex. Mi amor. Clara, queridita. ¿Qué pasó? Nada, ma. Tuviste un infarto en octubre y desde ese momento caíste en un coma. Pero, bueno, lo bueno que ahora despertaste. Pero... ¿Llegué a votar en las generales? Sí, sí. Fue cuando se confirmó el balotaje. Estabas muy emocionada. Ay, no es para menos. Decidir el futuro del país. La continuidad de este proyecto popular y nacional de inclusión social y ampliación de derechos. Eh, sí, sí, sí. Claro, claro. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Y ahora en qué mes estamos? En diciembre. ¿Y, y, y entonces qué pasó? ¿Cambió algo? ¿Cambiar? ¿Cambiar? No cambió nada aquí. ¿Qué puede haber cambiado? No, no, nada. Preparate, ¿eh? que en unas horas volvemos a casa. ¿Y... ¿Y quién es el presidente? Año 2015. Una mujer orgullosa del modelo nacional y popular... ...y entregada a la militancia en el Frente para la Victoria... ...despierta tras un coma profundo. Una admiradora de los Kirchner... Durmió durante el cambio y desconoce la nueva realidad. Todo en lo que ella creía se desvaneció en unas semanitas después del balotage. Goodbye, Kirchner. ¡Ay, cuánto calor! Menos mal que nos salió el Procreauto con aire acondicionado. Ya, pronto llegamos a casa, mami, tranqui. ¿Qué es toda esa gente concentrada frente al Congreso? ¿Es una protesta? No llego a leer. La ley de... me... ¿Volveremos? ¿A dónde volveremos? Eh... No, no. Es que están festejando la aprobación de la ley de, de estatización, de la fertilización asistida para matrimonios igualitarios de actores. Eso. ¿No podrías haber agarrado por otra calle? Yo tenía fe, optimismo. Yo sabía que Scioli iba a profundizar este modelo de crecimiento, desarrollo e inclusión. ¿Qué hubiera sido de nuestro destino si ganaban esos buitres de la Corpo de instituyentes dictatoriales... ...que quieren volver a los 90 y privatizar el país? Sí. Tenemos patria. Sí, sí, claro, claro. ¿Eso es una casa de cambio? Do ¿Dólar a 15 ¿Qué es eso? No, no, no, no. Es que cierran a las quince. Alex, agarra por autopista, ¿querés? Nada peor que despertarse de un coma después del 10 de diciembre... Una mujer ferviente, fanática, defensora del éxito del kirchnerismo a pesar de las críticas y las contradicciones. Un hijo que hará todo lo posible para que no le agarre un disgusto. Goodbye Kirchner. ¿Por qué no está en la tele ni la radio en mi cuarto? ¿Por qué no puedo ver televisión? pasó durante este tiempo que estuve durmiendo? No pasó nada, mami, quedate tranquila. El médico dijo que por ahora tenés que relajarte y descansar. ¿No querés leer un poco? Acá tengo El Flaco, de José Pablo Feynman. No, no. Me gustaría saber las principales noticias. Mm, bueno, mira mira acá tengo Página 12. Pero la tapa está en blanco y negro. Es un anuario especial. A ver, dice, desaparece la pobreza, la desocupación y el trabajo en negro. Pero Moria sigue presa en Paraguay. Llueven inversiones y exportaciones que llenan las reservas del central. Uh -huh. El diputado Kicillof tomó mate en el Parque Centenario. Y cae la inflación y la crisis energética gracias al operativo Sol implementado por el presidente Scioli. ¡Qué maravilla! Otro día de grandes noticias. Me encantaría ver 6, 7, 8... O a Víctor Hugo. Es que todavía no empezó. Además la tele está en el living y vos sabes que no podés moverte. Ya lo dijo el médico. Bueno, prendela. Así al menos escucho algo. Poné visión 7. A ver, para pará. ¿Es el audio? Sí, sí, ahí lo pongo. Ahí va, mamá, un ratito. Escuchá, ¿eh? Nos trasladamos ahora a Brasil porque Daniel Scioli se reunió con Dilma Rousseff se comprometió justamente a intensificar las relaciones entre ambos países Una hora diez minutos aproximadamente fue recibido por la presidenta de Brasil, luego Daniel Scioli voló a San Pablo, allí estuvo reunido y ofreció también una conferencia de prensa con 200 empresarios El presidente Daniel Scioli llegó esta mañana, donde fue recibido por la mandataria Dilma Rousseff. Luego del encuentro, que duró un poco más de una hora, Daniel Scioli brindó una conferencia de prensa. Expresó, yo quería que mi primera visita fuese a este país y ratificar el compromiso, el respeto y la confianza que nos tenemos ambos pueblos. Hablemos de el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el actual y el futuro, porque Lino Barañão fue ratificado el presidente Daniel Scioli. Lo invitó a seguir en esa función. Bueno, suficiente. Ah, ¡Qué buenas noticias! Fortalecer los lazos con Brasil y profundizar la inversión en ciencia, tecnología, Arsat, soja, extractivismo. ¿Sabes qué? Ahora se me antojan unos fideos tirabuzón de marolio. El de Precios Cuidados. Bueno, ahora te voy a buscar. Alex, ¿qué es esta factura de luz? ¿Por qué no tiene el subsidio? ¿Todo esto tenemos que pagar? No, no, no, no. Debe ser un error. Esa factura es de la planta baja. Del que tiene cuatro aires acondicionados y una pava eléctrica. ¡Ah! <ríe> ¡Qué susto, Larita hermosa! A ver cuándo me dan un nieto y tienen el beneficio de la Asignación Universal por Hijo. Hola, eh, por casualidad, ¿te quedaron fíos Marolio? No, Maralia, no. Maralia, quebró. No más ma, pideos, Maralia. ¡Mierda! En algún lado tiene que haber. Ay, ya recorrimos 18 supermercados y están agotados. La fábrica cerró y los precios cuidados no existen más. Ya sé, tengo una idea. Revolviendo la basura Dale, ayudame a buscar y no preguntes, dale Ni en pedo, cartonero sobra Acá está, acá está, te encontré un paquete vacío Lo relleno con otros fideos Es un asco eso, Alex, por favor Hay que decirle la verdad a tu mamá de una vez Y vos votaste el... Estás loca, estás loca, estás loca ¿Cómo le voy a decir la verdad? ¿Querés que mamá se muera como Néstor? ¿Hasta cuándo podrá Alex sostener esta mentira? ¿Cómo protegerla de la peor noticia que podría escuchar? La caída del kirchnerismo, el triunfo de Macri y la apertura del mercado que destruirá el programa Cunita. ¿Podrá sostener los símbolos y la ideología del régimen? ¿Podrá seguir Alex montando el relato del relato de la década ganada? Goodbye, Kirchner. Mirá, mamá vinieron un montón de compañeros y compañeras a visitarte. Flor de la Cámpora, Pancho de la Colina y Pedro del Nuevo Encuentro, que te trajo un regalito. Sí, un Photoshop, digo, una foto de Scioli, con la banda y el bastón enmarcada. ¡Ay, qué lindo! Gracias, compañeros, por venir. Sería lindo cantar una canción del movimiento, ¿no? Sí, sí, claro. Vamos, vamos, vamos todos. Vengo bancando este proyecto... Proyecto nacional y popular Te juro que en los malos momentos Los pibes siempre vamos a estar ¡Vamos! Porque, Porque Néstor, Néstor no, no se fue, lo llevo en el corazón Dale, mami, con, con la jefa, jefa, los soldados de, de Perón, Perón. Parte, Gracias, me encantó, me encantó ¡Sos un ruido argentino! No, ¿para quién dejó la ventana abierta? Esos globos amarillos para que vuelan esta por esta el cielo No te acerques mamá, no te levantes Déjame pasar Esa hora, es Eso que está moviendo es la estatua de Juana Azurduy Vamos a construir nuestra Argentina vamos, ¿Qué es todo esto? Vamos, vamos, no puede Argentina. ser ¡Cambiemos, ¡Alex! ¡Cambiemos, ¡Alex! ¡Los amo! ¡Vamos todos Goodbye, Kirchner.